no dar a grabar, pues se vuelve a grabar en otra pista o sea, es una... bueno, aquí cuando vayáis hablando se irá irá apareciendo en el espectro eh, pues lo que habláis, ¿vale? y después, cuando os, a... os canséis